Respecto a la posibilidad de descolonizar la mirada en tiempos de cautiverio digital. No sé si lo llamaría cautiverio, sino que, que, bueno, que hay que pensar a las sociedades contemporáneas en las nuevas lógicas de las comunicaciones digitales que han transformado、eh, radicalmente las formas de vida, las formas en las que nos comunicamos, nos representamos propiamente nosotros mismos hacia los otros, cómo construimos identidades digitales. Más allá de, del contexto de la digitalización y de los cambios radicales que se han dado en las, en las comunicaciones, con los nuevos medios de comunicación con base en Internet, me parece que lo importante es poder generar una, una pedagogía liberadora de la mirada, poder pensar y reflexionar sobre lo que es el poder de las imágenes, sobre、eh, cómo, cómo poder generar una mirada crítica.、Eh, Para problematizar、eh, nuestros imaginarios, desde dónde nos construimos, desde dónde nos pensamos, desde dónde representamos、eh, y desde dónde nos representamos. Es decir, una búsqueda de descolonización de la mirada, pero no solo de la mirada, sino también del saber y de las iconografías que van a gestar nuestros imaginarios y desde dónde se ha construido o se ha pensado lo que es la identidad latinoamericana.